sucesivos, el hombre comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y verdiginosa de que se componen los sueños es lo más arduo que puede acometer un varón, mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que aponedar el viento. de fuerzas que había malgastado el delito. para reanudlar la tarea espero a que el disco de la fuera poco difícil Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero éste no se incorporaba, ni hablaba, ni podía abrir los ojos. Noche tras noche lo soñaba dormido. No soy un atroz bastardo de tigre y potro. ...sino a la vez esas dos criaturas vehementes... ...y también un toro, una rosa, una tempestad... ...mi nombre terrenal es Fuego... ...mágicamente animaré tu fantasma soñador de suerte que todas las criaturas, excepto tú y yo, lo pensarán un hombre de carne y hueso. Una vez instruido en los ritos, lo mandarás al otro templo desesperazado que persiste aguas abajo, para que alguna voz me glorifique en aquel levicio de sina. El hijo urgente se impugna de esas... Is that happening?